distintos ángulos, ¿no? Es nuestra era vocación traer a esta a esta mesa de debate sobre todo con la que está con la que está rayendo eh, temas de, de interés para profesionales y para las empresas. Yo creo que buscar temas de interés dentro de la tecnología es lo que me imagino que ha eh, buscado eh, el equipo de José Manuel Villaseñor, director general de Sesan Software para preparar este sexto User Meeting eh, que se va a dar cita en la capital de España en el próximo 16 de junio. creo que José Manuel, muy buenas tardes y, y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, um, sexto User Meeting, eh, cuéntanos qué objetivos tiene, con qué vocación eh, se lanza, ¿por qué en este momento? Bueno, en este momento es porque yo creo que es un momento y es una gran oportunidad el mercado, en la situación en que todos sabemos que estamos, que es una situación complicada y de crisis en muchas organizaciones... Sin embargo, nosotros hemos entendido que es el momento ideal para lanzar una nueva versión de producto eh, al mercado. Eh, este es esto User Meeting, fundamentalmente, lo que va a tratar es de innovación y sencillez para gestionar el talento. ¿Qué, qué queremos eh, trasladar nosotros? Bueno, queremos trasladar que, evidentemente, CESAN Software continúa siendo eh, una compañía innovadora que está muy cerca del usuario por esto va la palabra de sencillez no tenemos que dotar a las áreas de recursos humanos también a los managers y también a los empleados evidentemente de tecnología y de herramientas pero tenemos que hacer un gran esfuerzo los productores de software en que estas herramientas sean sencillas de manejar que no sean complejas ni le compliquen la vida ni al manager, ni a los empleados ni evidentemente a las personas que dirigen ...a las personas. Bueno, ha venido Useros, ...que es la responsable de, de marketing... ...pero el sexto User Meeting CESAN suena así. Hola, soy Laura Useros... ...responsable de marketing de CESAN Software... ...y os quiero invitar al sexto User Meeting de CESAN... ...innovación y sencillez para gestionar... ...el tema versión de CESAN, CESAN 8... ...y además contaremos con distinguidas personalidades... ...de los recursos humanos... ...para hablar de cómo la tecnología puede optimizar la productividad y su gestión del talento en momentos de crisis. Te esperamos el 16 de junio en Casa de América a partir de las 9 de la mañana. Pues muchas gracias eh, al equipo de, de marketing también. Eh, me imagino que todavía hay tiempo para las inscripciones, eh, José Manuel, pero personas que estén interesadas en acudir a este, a este encuentro, ¿dónde se pueden dirigir? ¿Con quién eh, deben hablar? Vamos a ver, lo, lo más sencillo es entrar en nuestra página web, que es www sesan el nombre del pintor, añadiendo sw.com, y eh, ahí encontrará eventos directamente, y está puesto ya el evento de nuestro sexto User Meeting. Otra uh -huh. fórmula, también muy sencilla. Llamen ustedes al 917684080, que es el teléfono de la compañía y muy amablemente les atenderemos y le inscribiremos, ¿no? Hay una tercera manera, que es enviar directamente un email a spainmarketing@sesanew.com. Repetimos ese email, ¿cómo es? Spainmarketing@sesanew. Uh -huh. Punto com. muy bien o a través del foro de los recursos humanos también reconducimos todas las eh, pues, informaciones y solicitudes a el equipo de 60 estamos en el programa estamos en el 16 de junio casa de américa un lugar eh, realmente pues ideal para celebrar este encuentro vamos a hablar de la de la, de la agenda josé manuel porque eh, estos invitados eh, objetivos eh, de bueno de ese tema como es la tecnología y optimizar la productividad y la gestión del talento en momentos de crisis yo creo que se la Diana con ese tema. ¿Eh? Sí, yo creo que como como bien dice, no esta mesa redonda en la cual eh, hay importantes participantes que me gustaría resaltar, ¿no? Esta Maitena Servallent, que es la directora de Recursos Humanos del Banco Cetelén, uh -huh. evidentemente es un cliente de CESAN. Está Luisa Orlando, uh -huh. que es la directora corporativa de Recursos Humanos y Organización del Grupo SM, también evidentemente es un cliente de CESAN. Y estará también Santiago Vázquez, el, que es el director de Recursos Humanos, además me parece que va a tener una intervención ahora eh, telefónica de la empresa R-Cable y también es un cliente de SESAN. ¿Por qué hemos aglutinado clientes? Bueno, yo creo que cuando uno hace un user meeting intenta trasladar al resto de la comunidad de SESAN y por supuesto también a los prospects y junto, nunca olvidemos no a nuestros partners que estará Eh, Indra, estará Pablo Pascual por parte de Droid, José, Gui, José Luis Buge y por parte del lks Eduardo Novoa, ellos nos ayudarán junto con la dirección, por tu parte Fran, uh -huh. eh, de esta mesa redonda no a, a encontrar cuáles son las claves, yo creo que evidentemente uh -huh. es absolutamente necesaria la tecnología hoy en día ninguna compañía, ningún área de recursos humanos entiende, yo creo, no la dirección de las personas sin ayudarse de la tecnología y que También en momento de crisis tenemos que gestionar el talento, tenemos que gestionar personas y tenemos que ayudarnos herramientas tecnológicas que cuanto más sencillas sean, mejor para el usuario sin lugar a dudas. Esto de tener a los protagonistas de la mesa sobre la tecnología, cómo optimizar la productividad y su gestión del talento en momentos de crisis, lo cual agradezco la invitación a César, tiene una sensación de hacer el debate dos veces. El, el 16 de junio y ahora déjenme que le dé la bienvenida a algunos de los ponentes que van a estar... Con nosotros, como es eh, Juan Pablo Pascual, eh, actualmente director de Soluciones de Gestión del Capital Humano de, de Indra. Muy buenas tardes, eh, Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, pues déjame que te haga una pregunta. ¿Cómo la tecnología puede optimizar la, la productividad y su gestión del talento en momentos de crisis? ¿Cómo, lo ves? ¿Cómo se ve desde Indra? Desde Indra, pues lo que hacemos es a, eh, tratar de ayudar a, a, a los clientes. En un momento de especial dificultad, ¿no? Y es, es cierto que el momento es especialmente complejo, pues eh, porque evidentemente hay unas condiciones de contorno que son muy complejas y hay dificultad en la gestión de, de todo tipo las empresas, comercial, la gestión de costes y, por supuesto, la gestión de recursos humanos, pues no puede ser una excepción, ¿no? Pero yo, yo creo que siempre los momentos de crisis también pueden verse como momentos de oportunidades, ¿no? Uh -huh. Y si hay medidas que no se han tomado en el pasado, eh, pues yo creo que es el, el mejor momento donde ya no hay excusa... Eh, Es ahora ¿no? es decir sí que hay que hay que apostar fuerte por encontrar modelos de recursos humanos que eh, nos ayuden a detectar a gestionar a promover el talento en las organizaciones porque es ahora y más que nunca cuando necesitamos sacar el máximo partido del talento de nuestros de nuestros empleados, ¿no? Para ayudarnos a, a estas situaciones tan, tan complicadas por las que pasan las compañías. Pero uh -huh. bueno, gracias por estar eh, con nosotros todos los invitados del eh, foro, don Jesús Correas, don Jorge Cajigas, también que va a clausurar el acto, todo el equipo de Sésano, Joaquín que está por aquí hace tiempo, la, no le veía, pueden intervenir en la, en la tertulia. Me dejan ustedes que salude a Luisa Orlando, directora corporativa de Recursos Humanos Organización de Editoriales SME que la sacao de un comité de, de dirección a esta hora de la tarde. Querida Luisa, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, te... muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, todo bien va bien el comité, ¿no? Muy bien, bueno, estupendo, gracias. Estupendo. Bueno, ¿cómo, cómo visionas eh, la tecnología y cómo se puede optimizar esa productividad y gestión del talento en estos momentos de, de crisis? ¿Qué nos vas a contar en la mesa redonda? Hombre, yo creo que la tecnología en recursos humanos forma ya parte de un activo estratégico, ¿no?, para desarrollar lo que es nuestra función, eh, sobre todo en compañías ya de un determinado volumen y con una dispersión geográfica importante. Luego A mí me parece que es una herramienta fundamental e indispensable pues, de comunicación, que en momentos de crisis pues la comunicación es, es algo fundamental. Y de retención, ¿no? También de, de retención en el sentido futuro, ¿no? Uh -huh. Actual, en el que no es no es una situación complicada, pero sí de, de ser coherente y de seguir desarrollando esas políticas de, de recursos humanos y, y de seguir una línea directa, ¿no? Uh -huh. eh, José Manuel, ¿quieres saludar a Luisa? Sí, Luisa. Eh, bueno, en primer lugar, darte las gracias por estar con nosotros, al igual que, que el próximo 16 semana y por otra parte yo querría hacerte una pregunta ¿no? es eh, vosotros en vuestro proyecto de implementación de una solución tecnológica como bueno en este caso Eh, ha sido CESAN habéis percibido que las personas han tenido un mayor nivel de involucración ha sido, dijéramos de alguna forma la herramienta ha facilitado la involucración dentro de la organización no ha sido un apoyo y un facilitador de, de, de que todos estén más aunados en un proyecto común como el que habéis puesto en marcha Absolutamente, es decir eh, yo creo que una herramienta y además fue uno de los factores principales para la elección de CESAN, ¿no? que es Pues que es una herramienta muy funcional, un entorno muy amigable, o sea, con una usabilidad muy grande y que, por lo tanto, pues en nuestro modelo de recursos humanos y modelo de desarrollo de personas, pues claramente ha sido un una herramienta de comunicación y de facilitar un facilitador de, en la implantación del nuevo modelo de recursos humanos, absolutamente uh -huh. no solo en España, sino también fuera ¿no? que también es para nosotros es crítico Muy bien uh -huh. eh, Apuntaba Juan Pablo también, muy importante esto sí, último ¿no? Sí, no, claro, porque efectivamente yo creo que aparte de la situación eh, que nos rodea ¿no? el contorno actual las organizaciones eh, pues cada vez son más complejas, ¿no? por dispersión geográfica muchas empresas en los últimos años han han tenido unos procesos de externalización eh, estamos viviendo también momentos y, y también un poco auspiciados por la crisis pues de fusiones, ¿no? de distintos cambios en, en, en las estructuras de las organizaciones y cuanto mejor acompañados estemos por herramientas como decía José Manuel, lo más sencillas posibles y modelos lo más prácticos posibles pues eh, todo esto facilita ¿no? que, que esta gestión que todas las organizaciones quieren hacer pero que no todas son capaces de hacer pues eh, se puede llevar a la práctica ¿no? uh -huh. bueno, eh, algo para Luisa eh, alguno de nuestros invitados alguna pregunta más, eh, le dejamos que continúe el comité de dirección vale. Luisa, pues muchísimas gracias y, gracias y estamos nos vemos nos el 16 vemos. de junio ¿eh? un, abrazo un abrazo fuerte saludos gracias. a todos los hombres y mujeres de la editorial eh, SM y de aquí eh, a Galicia vamos a hacer un salto y nos vamos a ir a la sede de Recable con el director de Recursos Humanos, Santiago Vázquez. Querido Santiago, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, gracias. muchas muchas gracias. ¿Cómo va el recable? Bueno, pues con optimismo y con ambición... Eh, intentando aprovechar esta situación difícil de crisis y convertirla, como ya ha dicho algún concepto antes, en una oportunidad. Bueno, eh, ¿qué nos vas a contar en esta mesa redonda? ¿Cuál es tu visión como hombre de recursos humanos, eh, bien conocedor de la tecnología? Eh, ¿Cómo se puede optimizar esa productividad y esa gestión eh, en las personas, eh, en lo más dentro del talento, en momentos como lo que estamos viviendo? Bueno, pues en nuestro caso, como una empresa además tecnológica, la tecnología es algo obligado, ¿no? El porcentaje de personas Eh, que, que no entienden la gestión sin una base tecnológica, pues es muy importante en nuestro caso, no solamente por, por su contenido funcional, sino porque cada vez son más los nativos digitales, ¿no? La generación y los jóvenes que conviven con esas herramientas desde que nacen, ¿no? Entonces, para nosotros, fundamentalmente, y yo lo que querré transmitir eh, en la conferencia de, de usuarios de CESAM, es... Pues que es un elemento fundamental para simplificar es decir, no se concibe hoy la gestión eh, burocrática y farragosa pues con, con papel, por ejemplo con mucho papel, la eliminación de la burocracia también por supuesto como consecuencia de esto eh, también la mayor calidad de la, de la información la rapidez, la agilización de los procesos en definitiva, pues es liberar recursos para hacer cosas que tienen más aportación y mayor creación de valor ¿no? uh -huh. José Manuel Sí, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José Manuel, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes Oye, bueno, en primer lugar agradecerte a, a micrófono abierto ¿no? la participación que vas a tener y agradecer que estés también dedicando tu tiempo ahora junto con nosotros en el Foro de los Recursos Humanos Ya sabes que para mí siempre es un placer el compartir una mañana con colegas y más viviendo fuera de Madrid que siempre tienes la oportunidad de, de conocer otras experiencias que siempre nos ayudan ¿no? a crecer uh -huh. oye yo quería hacerte una pregunta para vosotros eh, implantar una solución ¿no? como en este caso que seleccionasteis en su momento ya sois un cliente de hace bastantes años de Cezanne ¿no? no recuerdo exactamente si del año 96 97 pero vamos por ahí anda la fecha ¿no? Eh, ha sido ¿no? Eh, ¿El hecho de tener una, una herramienta ha generado una facilidad y una transparencia en la comunicación dentro de la organización o es todo lo contrario? Eh, ¿Os ha perjudicado o ha complicado mucho más el proceso? Pues mira, como decía antes, es un elemento fundamental y, y, y en las tertulias de... ...en vuestras tertulias es un tema recurrente permanentemente... ...nosotros buscamos en la creación de un entorno de confianza... Eh, ...para crear ese entorno de confianza... ...la credibilidad y el acceso transparente a la información es fundamental... ...y la tecnología es absolutamente clave... ...en este caso concreto además... Eh, la tecnología y CESAN nos ha ayudado a, a facilitar la descentralización es decir, eh, el que en un momento determinado pues no tengas que estar, eh, que no sea importante dónde estés para poder tener acceso a la misma información desde distintos centros de trabajo uh -huh. o incluso el teletrabajo, la conciliación en, desde, desde que, cada una de, la, de las casas de los eh, profesionales de la general empresa por lo tanto es un elemento absolutamente clave en en esa, en esa calidad de la información y en el acceso uh -huh. bueno alguna otra pregunta para nuestro invitado el director de recursos humanos de recable le dejamos eh, qué tiempo hacen galicia santiago pues hoy estábamos precisamente ah. con, con un proveedor que venía de barcelona y, y, y, dice, y dice ella Eh, vamos a tener que cambiar de calle y ponernos a la sombra, yo creo que calcula unos 30 grados en la Coruña bueno, bueno, bueno. a las 5 la, a las 5 menos cuarto de la tarde, qué barbaridad, que barbaridad como si estuviéramos en, en el sur, por aquí también cae cae lo suyo, bueno no le entretenemos más, gracias, nos vemos el día 16 en Casa de América y muchísimas gracias por estar en el foro de los recursos humanos de nuevo, gracias, gracias hasta vos, a, a vosotros muchas gracias Santiago muchas gracias Vázquez director de recursos humanos de Recable bueno, José Manuel, eh, hoy en este tiempo que estamos dedicando al evento de de se sean de forma pormenorizada eh, bueno pues la clausura también eh, bueno y más detalles que puedes contar los que tú consideres pero la clausura también va a estar pues una persona que nos acompaña habitualmente como con tertullio estelar en el foro de los recursos humanos como es don jorge cajigas presidente de fundite fundipe y socio de, de pícteles no Sí, yo creo que, que Jorge, que le he pedido, ¿no?, porque, bueno, tenemos una relación eh, personal, nos conocemos eh, y profesional, evidentemente, nos conocemos hace bastantes años ya, hemos hecho muchos eh, temas juntos, hemos participado en talleres, como es eh, la gestión de personas en el 2020 y, bueno, me parece que es una persona que puede trasladar muy bien Eh, ¿Cómo la tecnología es una herramienta imprescindible para el desempeño en la función de recursos humanos? no Además me parece que es una persona muy involucrada con la función eh, en el ámbito de los recursos humanos y creo que él es el más idóneo para que, que nos cuente y nos anticipe un poco lo que cómo va a clausurar o qué piensa uh -huh. comentarnos en el evento ¿no? se iba a Logroño ¿eh? y lo he parado ¿eh? le he dicho tú y en el foro porque tienes que estar uh, tienes que estar con, con nosotros bueno ¿qué nos vas a contar querido Jorge? bueno tendría que decirlo primero que José Manuel no me conoce bien porque yo no yo no preparo una presentación 15 días antes vamos soy <risa> muy loco ¿no? por dos motivos primero porque no me sale y segundo porque claro hablando de tecnología pueden ocurrir muchas cosas en 15 días entonces entonces Entonces, la verdad es que no sé muy bien de qué voy a hablar. Sé que una, una de mis una de mis eh, obligaciones es recopilar y recoger un poco lo que haya sucedido en la mesa redonda y el motivo del qué no me he ido directamente a Loroño es he pasado por aquí ha sido para ver las intervenciones y coger unas notas y así poder empezar a hacer mi o sea, idea para prepararla, Mientras ¿no? Mientras vaya en el viaje <risas> ahora iré madurando alguna de ellas que ya me parece interesante y, y, y la segunda pues la segunda parte pues será aportar un poco ¿Hacia dónde va? No no sé muy bien lo que voy a decir, igual lo que digo ahora no tiene nada que ver con lo que voy a decir, o incluso es lo contrario, ¿eh? cosa bastante habitual en mí también, pero quizás lo que lo que yo diría sobre la tecnología, no tanto en la función del Departamento de Recursos Humanos, sino en la gestión de las personas, es que Eh, bueno pues en los últimos 20 años quizás ha habido una evolución pues interesante dentro de, de este mundo ¿no? eh, diría que una primera etapa lo que se buscaba fundamentalmente era la eficiencia es decir, lo que había era implantación de sistemas que lo que hacían era la administración de personal y la gestión de las nóminas uh -huh. ¿eh? y que lo único que se buscaba claramente es reducir tiempos por lo tanto estamos hablando claramente de la eficiencia ¿no? es decir, a ver si eh, es un concepto muy taylorista ¿no? es decir, a ver si podemos hacer más en menos tiempo ¿no? Uh -huh. Yo creo que después ha habido una época que ha sido pues a finales de los 90 ¿eh? donde se empiezan a implantar por pues, los, los sistemas de gestión de personas no y ya tanto donde entra un poco pues la gestión por competencias y, y, este, y este tipo de De, de, de herramientas que son muy muy útiles pero claro tienes que tener un soporte tecnológico importante porque si no no hay manera de gestionarlo ¿eh? y además pues eh, ayuda tanto al departamento como a los directivos a gestionar a sus equipos ¿no? y por lo tanto yo creo que ahí ha habido una una etapa de yo creo que de de eficacia ¿eh? es decir eh, uh -huh. hemos hecho más cosas ¿eh? Eh, seguramente también de efectividad ¿eh? y yo creo que quizás el futuro sea ...cuando ya no tengamos que hablar de, de la tecnología en la gestión de las personas... ...que se da como un buen árbitro, ¿no? ...que no se habla de él porque lo ha hecho también que los que lo que se habla es del resultado de fútbol, ¿no? ...entonces quizás por ahí vayan los tiros, ¿no? ...y como además eh, en, lo, en la tecnología, no decía lo de los 15 días, eh, lo decía en broma, pero decía muy en serio, ¿no? ...estamos en un ámbito tremendamente exponencial, ¿eh? eh ...tengo algunos otros por ahí que son realmente espectaculares... Eh, de cómo van a cambiar, de cuáles van a ser los trabajos que va a haber en el 2010, en el 2015, en el 2020 y algo dijo usted en el último congreso de EDIP también. Algo dije yo sí, ahora que ahora que le haces mención. Entonces quizás quizás pues por ahí vayamos, ¿no? Es decir, eh, ver un poco dónde estamos, eh, ver dónde podemos progresar, por dónde debemos progresar rápidamente y cuál es el futuro que se nos viene encima, haciendo, haciendo un poco de adivino, ¿no? Uh -huh. Sí, adelante, José Manuel. Sí, eh, fíjate, uno de los puntos que ha mencionado me ha gustado bastante, ¿no? aunque ha sido evidentemente escueto por el espacio que tenemos de tiempo en la radio lo que ha dicho Jorge, pero me ha gustado mucho dice, ¿cuándo dejaremos de hablar de la tecnología? no que sea como un buen árbitro, que se habla del partido pero no se habla del árbitro estoy muy de acuerdo con él, pero fíjate que hay estudios eh, de compañías importantes que son analistas de mercado, pues tipo Gartner donde se informa que el área de recursos humanos es el área que menos mecanizada está y que menos tecnología utiliza hoy en día, lo cual es un poco un poco duro, ¿no? Porque todas las áreas, económicos, financieras, logística, distribución, eh, producción, son áreas absolutamente maduras en la utilización de herramientas tecnológicas y no lo es el área de recursos humanos, lo cual es Bueno, pues evidentemente para los que nos dedicamos a esto se nos hace un poco cuesta arriba siempre, ¿no? Uh -huh. Quiero conocer la opinión de Jesús Correa sobre este tema y también la de Juan Pablo que pedía la, la palabra. Jesús. Bueno, pues eh, es cierto que, que vamos un poco lentos con de la tecnología de los recursos humanos, pero creo que eh, es sorprendente, ¿no?, eh, que eh, estando en las fechas en las que estamos eh, y siendo la tecnología un instrumento del poder entre las organizaciones, no haya pasado por ser un instrumento más de la cadena de mando, de la cadena de dirección ¿no? y quizás, eh, a veces lo pienso el hecho de haber colocado la función de recursos humanos en esa eh, concepto de realización con especializaciones funcionales quizás haya sido eh, haya traído como resultado esto, que a la hora de transformar que a la hora de hacer que las cosas lleguen con mucha dinámica A, a los puestos de trabajo y por lo tanto a los resultados pues sea un poquito más lento yo creo que si eh, el, la tecnología de los recursos humanos estuviese en la línea de las operaciones en la línea de la producción en la línea de los servicios eh, hubiera tenido una demanda y una evolución mucho más rápida uh -huh. eh, Juan Pablo Sí, pero yo, es que en esa línea es un poco lo que decía antes, es decir, el talento, las, las competencias, etcétera, no tiene que ser algo abstracto que esté ahí, bueno, por un poco por un delicatese en las organizaciones, es que nos tiene que servir para gestionar mejor las empresas, ¿no? Tenemos que detectar dónde está ese talento, para qué nos, nos sirve y nos aporta en, la, en las empresas y más, insisto, en momentos como el actual donde es que no puedes equivocarte, ¿no? Entonces yo creo que, un poco también por aportarle ideas a Jorge para, para su charla de la clausura, yo creo que, eh, por un lado es cierto la evolución que ha, que ha comentado, es si de los primeros años más más centrado en lo que eran sistemas de nómina, de personal, etcétera. Es cierto que en los últimos años se ha evolucionado más en gestión de recursos humanos. Lo que yo preguntaría es cuántos éxitos, cuántos casos de éxito ha visto ha habido, ¿no? Porque la verdad es que pues, no siempre al no estar tan cercano al negocio, pues no siempre se da la importancia que hace falta. Y yo creo que el futuro va a pasar por darle importancia a eso, meterlo en la cadena mando, como decías, y eh, todo lo que tenga que ver con personalización, o sea, al final las políticas tienen que ser personalizadas, etcétera, y también yo creo mucho con la medición De las políticas que se utilizan uh -huh. Nos va a quedar un minuto, José Manuel para O menos, no, ¿eh? me, me, me tengo me que ir a la Feria del Libro ahora, ¿eh? okay. es, En un minuto O en sí. el menor tiempo posible Lo que sí me gustaría es que Manuel Ortega, no que es el uh -huh. responsable Y el Product Manager dentro de CESAN, no Nos haga un resumen porque va a ser El hilo conductor de todo el evento Y va a ser uh -huh. la persona que nos muestre Qué hace CESAN 8 uh -huh. Rapidísimo, bueno pues, luego te pediré aquí. un artículo para el foro pero... <ríe> Muy buenas tardes Realmente el programa producto ha sido mejorado sustancialmente en todo el área de la toma de decisiones. Cuadros de mando integral que permiten analizar a un alto nivel eh, determinados indicadores de gestión de la compañía para poder ...tener la información actualizada... ...y poder tomar decisiones... ...yo creo que la herramienta de gestión de recursos humanos... ...no solamente para desarrollar el talento... ...que ya se ha dicho mucho en los uh -huh. últimos años... ...sino también para poder... ...tomar las mejores decisiones en cada momento... ...y por otro lado se ha hecho un gran esfuerzo... ...en el producto para poder acercarlo más... ...al usuario final... ...que sea más fácil de usar... ...que los proyectos de implantación sean más cortos... ...y en fin, como la tecnología... ...como ha dicho Jorge, es algo muy cambiante... ...seguiremos sacando nuevas versiones... ...pero creo que hemos dado un paso adelante en aproximar el producto a lo que realmente nos demandan recursos humanos. Pues estos previos eh, dedicando en el día de hoy a, a parte del programa el evento de de, de Cezanne, bueno, pues eh, pues nos entra ganas de el 16 de junio para, para conocer. Déjame que me vaya a la feria del libro, un segundito, me está esperando eh, mi querida y buena amiga y magnífica profesional doña Elena López Cazares. Qué Elena, muy buenas tardes. Hola, Fran, buenas tardes. Bueno, que eh, la feria del libro. Cuéntanos en ese minuto especial. Pues sí, mira, gracias por por darnos esta oportunidad. Mira, hay La Feria del Libro, como bien sabéis, se inauguró el, el viernes 29 de mayo y bueno, nosotros estamos en la caseta 130 y la verdad es que tenemos un programa de firmas pues bastante completo y extenso, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, por darte algunos ejemplos pues el domingo 7 de junio, por ejemplo firma Iñaki Piñuel, su libro Liderazgo Cero, por la tarde o Juan Carrión, su libro Culturas Innovadoras 2.0, el viernes eh, 5 de junio también uh -huh. por la tarde La uh -huh. verdad es que la feria pues ha tenido bastante asiduidad de gente y podemos ver que el libro está más vivo que nunca, uh -huh. porque la gente está muy interesada muy en, en, en comprar novedades. ¿Número de la caseta, Elena? 130. 130. Nos vemos este fin de semana por allí, ¿eh? Perfecto, Fran. Gracias, gracias. Elena López Casales, querido José Manuel, queridos contartulios, gracias a, a todos. Eh, rápidamente recordamos la fecha, eh, la hora, todo. Bueno, eh, me vas a permitir que lo haga Joaquín, que lleva la dirección comercial. Querido y... Joaquín, magnífico. Adelante, y Pero cierra. rápido. Eh, a ver, la dirección es en Casa de América el día 16 de junio. Eh, empieza las 9 y esperamos a todos ahí. Eh, don Joaquín eh, Laseras, presente también en el Foro de los Recursos Humanos. Gracias a todos, queridos amigos, queridas amigas. El lunes, evento importante en la Comunidad de Madrid sobre la conciliación, estará con nosotros la consejera de Empleo y Mujer, doña Paloma Adrado, y muchos directores de Recursos Humanos que se van a pasar por ese evento.